Soy Julia López, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la regional Mendoza, particularmente. Estoy en el pañuelazo federal en apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña. y La verdad que se está viviendo algo que nunca habíamos vivido las feministas. Que años anteriores hemos hecho actividades para el 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Pero este año la masividad nos ha desbordado. Son un montón de pibas. Adolescentes, adultas, académicas, estudiantes, trabajadoras de la economía popular que veo y voy reconociendo caras. Y la verdad que me resulta impecable cómo, como dijimos en, el, en la convocatoria, estamos haciendo historia. Hay que recordar estos momentos porque, porque van a quedar marcados: sea el aborto ley ya o no. Estas luchas por la decisión sobre nuestros cuerpos van a quedar en la historia.、Ya、soy Paula Casiani, pertenezco al MIM, al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y hoy me encuentro acá porque deseo y espero que el aborto legal en este país sea una realidad para el bien de todas y de todos. Soy Ivana Hilardo, feminista, y estoy en esta actividad porque la verdad que hace muchos años que venimos bregando junto con otras organizaciones, con otras mujeres, con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista, para que sea, el aborto sea legal. Y me estoy re contenta con la cantidad de gente, de mujeres, chicas jovencitas, adolescentes, con los pañuelos, cantando, bailando. Eh, la verdad es que ojalá que este sea el momento、eh, donde sea, la democracia se ponga de pie y, y, y、eh, bregue por la autonomía de las mujeres.